¿Cómo anda, profe? ¿Bien? Buenos días, audiencia de Juna, eh, a, a usted, Pablo Martínez, a la señorita Gavieres y al señor ahí, al irlandés, uh -huh. McFly. Al irlandés McFly, muy bien. Exactamente. Bueno. Dicen que el si irlandés nacido acá en la zona sur, no sé, medio raro. Eh, Se crió en Bernal. Sí, acá a pasitos de la radio. Sí. Eh, Escucheme una cosa, Villar eh, Lo vamos a aprovechar Porque ahí me ha comentado Que va a estar en etapa de formación Con laburantes, trabajadores, trabajadoras Del ámbito del ferrocarril Ah, bueno ya Usted me está haciendo el chivo, mi estimado Martínez claro. Sí, sí, le agradezco eh, Los compañeros eh, ferroviarios De acá, de eh, la Juventud Sindical De Escalada En este caso, eh, Emanuel Martínez Está a cargo del de grupo Eh, bueno, eh, hacen vienen haciendo actividades de, de difusión de la historia del ferrocarril, de, de los procesos históricos que se ha sometido el ferrocarril. Eh, Martínez, es que muchas veces los trabajadores que tra que hacen la actividad... Y uh -huh. no. Desconocen, claro. Eh, como nos pasan claro. otras actividades. ¿eh? Uh -huh. pasa otras actividades. Sí, sí. Hemos perdido la historia, Martínez. Eh. Y perder la historia es perder la identidad. Creo que es la gran derrota, por eso este esta actividad también a realizar con el día viernes acá en Escalada. Eh, y bueno, y justamente... ¿Zona ah, de los talleres, ahí, que, Villar? Me llamó. Zona de los no, talleres. no, no, ah. eh, no. no. La actividad se realiza en Temperley, en donde está la seccional, que la han reacondicionado a nuevo, la han dejado a una casa uh -huh. antigua, la de al 30, que era una especie de lugar para jugar a las cartas, ¿ví? los jubilados ferroviarios, con uh -huh. todo respeto he hecho sí. esto. Y los compañeros que vienen con otro ímpetu, les le dan volumen, le dan vida, quieren que la gente vaya, que participe, ¿me entiendes? O sea... En lugar de hacer un... Con todo respeto, ¿sabes, Martín? Uh -huh. Un loco, pajo a jugar las cartas y tomarse un vermú. Sí. Y que sea para la comunidad, ¿sabes? ¿sí? Y para los compañeros que, que obviamente son son de la actividad ferroviaria por sobre todas las cosas. Bueno, que, bueno, me imagino... Vamos el mismo, el a dar más Martín. Me imagino que eh, eh, que va a ser un anticipo. Ya tiene toda preparada la charla. Bueno, digamos que sí, sí. Digamos que sí. Vamos a hacer un esbozo. Sí. Ellos se tomaron la molestia. Yo lo compartí un audio de, de un vídeo de un minuto y pico. Que armar los trabajadores respecto a cómo cómo vamos a hablar el tema de hoy uh -huh. el eh, le, podemos decir martínez ya como arrancamos con nuestro tema el intento de reprivatización del ferrocarril sí porque en definitiva estamos hablando de lo que todavía no pasó pero que parece ser que quiere ser por parte de uno de los eh, por lo menos que sea con más votos en, en estas PASO... y dije reprivatización pablo y audiencia Porque los no forrogariza tuvieron privatizado o concesionado. Uh -huh. O sea, que no está descubriendo algo nuevo. O sea, fíjese lo grave el tema, que no estamos hablando eh, de hace 70 años cuando se originó el populismo, estamos hablando de hace este 33 años, Martínez, no, no nos vamos tan atrás. Uh -huh. Ya había video, vio? <coughs> ya había video. Ya o sea, hay historias escritas, documentales, películas ...historias de gente que ha vivido esta situación. Pero parece que no aprendemos, Pablo. Parece que no aprendemos. Pero, o no se conoce. Ahí la verdad que se me perdió la brújula. No sé qué es lo que pasa. Pero bueno, hablamos de reprivatización... ...y decimos, ¿por qué reprivatización? Porque el ferrocarril argentino... ...o los ferrocarriles, nuestros ferrocarriles han sido... ...los octavos en extensión al mundo del octavo país en superficie del mundo, uh -huh. en el año 1953. Se calcula 52.000 a 51.000 kilómetros operativos en la década del 50, entre el primer y, gobierno, el primer y segundo gobierno de Perón. Hemos dicho en, en, en ocasiones anteriores que un plan LARP en el 61 que comenzó con Frondiz y en el desguazo de uh -huh. Ese plan no se llevó a cabo porque había una resistencia de una conciencia social de lo que eran las empresas del Estado y los tiempos globales eran distintos. Por todavía el Estado tenía buena prensa. Uh -huh. Llegó al 76, la dictadura, Martínez Dios, hombre que se jactó de... Cerramos 10.000 kilómetros de vida, Martínez. Claro. Con orgullo lo dijo en un discurso. En un discurso... Creo lo ha pasado. Sí, hemos para... mencionado muchas veces eh, los numeritos no que tiraba Martínez de O. Cerramos tantas Con vías, cerramos tantas vías, cerramos tantas estaciones y dejamos sin trabajo a tantos miles de, tra... de trabajadores. Y la gente... <ríe> Otra vez, no nos hablaban de... ¿Cómo es que se llama cuando cuando cierran los papeles? yo que dicen... Este no cierra los números, sí. pero la gente dónde está, el factor humano, ¿eh? Uh -huh. ¿Dónde está? Solo es numérico. Entonces este cierra los números y ya hacemos con la gente y con las consecuencias sociales, pero ese no sería el punto de inflexión, sino que el punto de inflexión sería el gobierno de Carlos Saúl Menem que subió con la bandera del peronismo, que subió con el apoyo de los ferroviarios, entre otros gremios, Hablamos de nuestro ferrocarril, uh -huh. y otro gremio también que creyeron en la revolución productiva del salariado. Mire usted, ganó con ese argumento el hombre. Hizo un giro, el muro cayó, el mundo se hizo unipolar, vino el Banco Mundial, el Fondo Monetario, ustedes deben plata, hay que privatizar. Y apareció un tal Domingo Felipe Cavallo. Este, ah, mire usted, me hago acordar que Domingo Felipe Cavallo es hombre de referencia justamente del candidato más votado en las PASO, uh -huh. por otra parte. Y su elenco económico, Martínez, también. Su elenco económico parece ser que va a ser parte del staff este de la gestión económica de en caso de que gane este señor. ¿Pero qué medidas tomó respecto del ferrocarril? Primero que dijo una frase, no lo dijo él, sino que lo dijo Dromi, nada que sea del Estado va a permanecer en manos del Estado. Uh -huh. Pues ya está, obvio. Eh, que no la quiso ver, no la vio, no la entendió. Eso lo dijo... DROMI, Ministro de Obras y Servicios Públicos. Y obviamente Cavallo Menem a pedir al Fondo Monetario y Banco Mundial a comenzar el proceso de privatización, y en este caso de concesión de ramales ferroviarios, Martínez. Vamos a dar algunos números. Eh, si ustedes los compañeros ferroviarios, están justamente subiendo uh -huh. unas imágenes a las redes sociales con la cantidad de ramales y vías en el mapa de la Argentina de los 50, y lo que quedaron en 1999, uh -huh. luego del efecto de las privatizaciones, por supuesto, de las concesiones. Quedamos de 33.000 kilómetros con Martínez yo recuerdo que Martínez, uh -huh. en menos de 9.000 kilómetros operativos. De esos 9.000 kilómetros operativos, pienso usted que una parte no estaban en buenas condiciones ya para 1999, es decir, que no estaban en condiciones de transitarse más de 35 o 40 kilómetros por hora, y ahí la cantidad de escarrilamiento. 85.000, personas que eran sin trabajo en esta etapa del neoliberalismo. Maquinistas, gente de la Unión eh, Ferroviaria, personal calificado, Martínez, uh -huh. con familias atrás. Cobrá la indemnización y andate para tu casa. Pero yo laburé 30 años de esto, 25 años de esto, 20 años de esto, bueno, andate para tu casa. Y bueno, Martínez, jubilación, retiro voluntario, el parripollo, la parrilla, el autito, eh, la changa, y después que te comiste la plata la familia y un elemento que me parece importante Pablo para mencionar, las consecuencias sociales, porque levantar los ramales ferroviarios fue un montón de estaciones menos, creo que quedaron cerca de 400 estaciones en el país aproximadamente, o la colapso urbano, por supuesto. Pero Pablo, lo que no medimos es qué pasó con la gente del pueblo. La gente del pueblo como es un proceso de migración, porque a causa de la falta del ferrocarril comenzó el despoblamiento de los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires y de la República Argentina Pablo, la, la, las personas se evaporaron, sería la pregunta uh -huh. no, migraron a las grandes urbes, Martínez crecen las villas, y pero cómo no va a crecer la villa y la gente del interior que no encuentra satisfacción en sus lugares tiene que mudarse al Gran Buenos Aires al Gran Rosario, al Gran Córdoba al Gran Tucumán a los alrededores de Bahía de Mar del Plata por citar algunos ejemplos Y ¿No? porque en algunos casos, Villar, no pasa el tren eh, y la alternativa para todo en un pueblo eh, incluso hasta encarece el costo de vida Obviamente. de ese propio pueblo, ¿no? Obviamente. Y piense usted que muchos eran pequeños productores que mal vendieron sus campos para ayudar a los sojeros que compraron por Chaucho y Parito los campos de gente que estaba horcada, que tenían espalda para soportar. Y ese despoblamiento, como dijimos, Pablo, el número que se calcula estimativamente es un millón de argentinos uh -huh. vivieron esa situación. Por eso ponemos en valor el elemento humano. Y ese millón de argentinos, como dijimos, vino acá a lugares donde no había espacio, Pablo, o había que generárselo a ocupar las vías de despobladas del ferrocarril, las zonas marginales, o a depender de un plan porque recordemos que los planes aparecieron en Argentina en 1995 los uh -huh. o sea que el Estado levantó para ahorrar dinero sin medir las consecuencias indirectas en la economía Pablo, porque esta gente no mide las consecuencias indirectas de la economía que son las que generan el volumen de trabajo y no dijimos también el cierre de los talleres ferroviarios fíjate que el capital invertido por el Estado argentino en maquinaria fue echado a perder. Eh, hubo cantidad de talleres ferroviarios que fabricaban locomotoras, por ejemplo, a Starza, que fabricaba la General Motors, en el país con el 85% de, de, de mano de obra argentina y de, y de elementos argentinos. Cerró los talleres de Buriasco, en la provincia de Santa Fe, cerró los talleres de Carcarañá, bajaron los de Escalada, los de Alta Córdoba, cerró Tafibiesco, o sea, un tendal Martínez de pobreza con los ferrocarriles, con sus consecuencias sociales y con los dolores a la población. Eh, Martínez, cinco empresas se quedaron aproximadamente con todos los ramales, las concesiones. ¿Puedo mencionar algunas? Uh -huh. Al de Capital Brasileva, zona Mesopotamia, para los que no saben, Ferrocarril Burtiza. ¿Cómo quedó uh -huh. luego devastado la red ferroviaria? Hubo que quitar la concesión y hoy por hoy las vías de este ramal no pueden pasar los trenes más de 35 o 40 kilómetros por hora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pusieron un peso, Pablo? Lo mismo hizo Loma Negra con el ramal a a Tandil, lo mismo hizo al este perdón, eh, lo mismo hizo este Techin por el ramal que tiene Sárate a La Plata, donde llevas por tus eh, rollos de acero, los moce hizo etcétera canal de esa que le convenía a Pablo sacar el aceite y la materia prima de Córdoba para llevar a Puerto Rosario. Y por eso, fíjate vos que se dio el proceso de reactivación a partir del 2014 con Cristina Fernández, comprar material ferroviario, activarlo, pero Pablo, el tema son las vías también. No solamente si tenemos o no vagones, si tenemos o no locomotoras. Si las vías no están en condiciones, la limitante es muy grande. La gestión del gobierno actual, a diferencia del de Macri, y si me permitís para cerrar, marca una distancia importante. Vamos a citar algunos ejemplos. La estación eh, Retiro se está terminando a hacer a nuevo no la estación, sino todo el sistema de vías de entrada y señalética uh -huh. que tiene más de 115 años de antigüedad Martínez, el que anda por zona sur sabe la cantidad de bajo nivel que hay ahora en el ramal rojo los tenemos acá en zona sur en Quilme la nueva estación de tren en la vía Alonchamp también la nueva estación de tren frente a la facultad de Almirante Brown igual que la que está haciéndose en Cañuela igual que los bajo a nivel en Junín Igual que los puentes que se han colocado en el ramal de Sarmiento y el Mitre, igual que la reparación de locomotoras, igual que la inversión en mantenimiento de ramales ferroviarios o vías hechas nuevas, como a Rosario, por ejemplo, o a Villars y Navarro, provincia de Buenos Aires. La habitación de los trenes en, en Tucumán, la habitación de trenes en Santa Fe, en Córdoba también. Y se mantuvo y se ha mejorado el ramal eh, Río Negro-Viedma. Se quiere empalmar ahora Bahía con Viedma para que vuelva a funcionar a Bariloche, no uh -huh. sé cuánto habrá eso de cierto, pero Pablo, en resumida cuenta, es plata del Estado eso. ¿Y eso qué implicó? No solamente inversión, Pablo, sino mayor cantidad de trabajadores. Entonces, che, meten vago. No, muchacho si vos abrís 3.500 kilómetros de vía que estaban cerradas, necesitas trabajadores que la mantengan, estaciones que se abren, material tractivo, material rodante y ma y mantenimiento de vía. Y gente que, opera, que opere opere los, los servicios. Obviamente es que tienes que contratar más gente. o oh, Pablo, si hay más seguridad, no necesitamos más policía. Y más vehículo policial. Es lo mismo. Uh -huh. Entonces, bueno, evidentemente, estas son las distancias que tenemos hoy entre el planteo de, de lo que pretende eh, o algunos de los candidatos, Burrich está en el sentido, y lo que se está haciendo en el momento presente. En cuanto... ...específicamente ferrocarril Le mando un abrazo, profe. Como siempre, eh, bienvenido para pasar por aquí... ...a charlar un rato en el aire de, de Aijuna. Y bueno, en el Día de los Ferrocarriles... Eh, ...un recorrido que no solo es histórico... ...sino que también nos nos permite pensar... ...un poco la, la coyuntura, el momento. ¿eh? Le, le, le dejo la mejor para para el encuentro que tendrá allí... ...con, con los trabajadores de, de escalada... ¿eh? Bueno, hay una cosa que creo que la gente, la audiencia de, de Ajuna no tiene duda que todo esto es político. Lo digo porque después usted comparte el video conmigo, haceita que viene, yo lo comparto con otra gente que por ahí no acuerda mucho con esta visión, pero tenemos que recordarle que son decisiones políticas, no hay otra cosa. Y ahí hay que ver como dice el indio, fíjate que el lado de la mecha tengo. Cierre. Te mando un abrazo, Villar. Que tengan un buen día, gracias.